¿Querés aprender música, música teatro, teatro, murga, murga percusión, percusión o inglés? Acércate al Centro Cultural de la Juventud en calle 144A número 2222 de la El Centro Cultural de la Juventud